Publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a hacer un pequeño monográfico sobre la No Wave, que representó un corto pero influyente periodo de vida del punk rock centrado en Nueva York durante los últimos 70s y tempranos 80s. El término No Wave fue en parte un juego de palabras satírico rechazando los elementos comerciales del entonces popular género New Wave y también una declaración de la naturaleza experimental de la música. La música de la No Wave no pertenecía a ningún estilo o género fijo. De diferentes modos, la No Wave no es un género musical claramente definido. No hay, por ejemplo, una armonía fija como en la mayoría del rock y el blues. Hay algunos elementos comunes a todos los artistas, incluyendo sonidos atonales abrasivos, fuertes énfasis en ritmos repetidos y más énfasis en el humor y la textura que en la melodía convencional. Vamos a comenzar con uno de los que empezó la No Wave, el gran Glenn Branca, compositor y guitarrista estadounidense. Branca utilizaba habitualmente guitarras preparadas y fue conocido por su uso de afinaciones alternativas, fuertes volúmenes, repeticiones, microintervalos y series armónicas. Falleció en 2018 dejando una extensa obra y diversos reconocimientos académicos. Su influencia es fundamental para el desarrollo de bandas como Sonic Youth y Swans. Más información en... Glenn, con dos n's, Vamos a escuchar a continuación una pequeña parte de su música principalmente de sus inicios You got me. You got me. Side fue un dúo de música electrónica de Estados Unidos formado en 1970, conformado por Alan Vega, vocalista y Martin Rev, sintetizador y caja de ritmos. Son considerados como una banda muy importante e influyente, principalmente para bandas de rock y electrónica que surgieron en los años 80, 90 y comienzos de los 2000, tales como Rollins Band, Talking Heads, Spaceman 3, Arctic Fire, 9 Inch Nails, Depeche Mode, Rem, Black Flag, Bruce Springsteen, The Sisters of Mercy, Subcell, el CD Sound System, entre otras. Vamos a escuchar a continuación un par de canciones de su música. <música> El álbum No New York, producido por Brian Eno, es el mejor ejemplo de este género, con canciones de M.R.S., Teenage Jesus and the Jerks, D.N.A. y James Chance. Teenage Jesus and the Jerks es una banda de rock neoyorquina que formó parte de la escena New Wave. Se formó en 1976 por Lydia Lounge, cuando recién tenía 16 años, y el saxofonista James Chance quien al poco tiempo dejó el proyecto para dar vida a The Contortions. Tina y Jason tuvieron corta vida, pero destacaron rápidamente por su sonido disparatado y los particulares gritos de Lidia. Escuchémoslos. Chance, recientemente fallecido, convencido de que el jazz había perdido buena parte de su locura e invitado por Lunch a dejar Teenage Jesus and the Jerks por tener demasiado contacto con el público, Chance fundó The Contortions y empezó a acuñar una electrizante leyenda de peligroso buscabullas, la mezcla de letras cenizas, espasmos eléctricos y solos mellados de saxofón, se traducían noche sí noche también en explosiones de furia dentro y fuera del escenario. Raro era el día que Chance, mitad predicador airado, mitad crooner chalado, no acababa aguantazos con algún espectador. Escuchemos a The Contortions. Estadounidense de Noise Rock, experimental, con sede en la ciudad de Nueva York, formada en 1975 por China Burg, guitarra, voz, Nancy Arlen, en la batería, y Mark Cunningham, al bajo. Tocaron una mezcla de composiciones angulares e improvisaciones de música noise de forma libre, con letras surrealistas y percusiones no estándar. Se decía que todos los miembros no tenían ninguna formación musical antes de formar la banda. Escuchémosles. La banda estadounidense de New Wave fue formada en 1977 por el guitarrista Arthur Lindsay y el teclista Robin Crutfield, al que luego se unieron la baterista Ikue Mori y el bajista Tim Wright. Escuchemos, Wes. Una banda de rock experimental estadounidense formada en 1982 por el cantante, compositor y multiinstrumentalista Michael Gira. Uno de los pocos actos que emergen de la escena No Wave de Nueva York y se mantiene activa hasta la próxima década. Swans ha empleado a muchos músicos. Además de Gira, Los únicos miembros relativamente constantes fueron la tecladista, vocalista y también autora de varias de las canciones Jarbo desde 1984 hasta la disolución inicial de la banda y el guitarrista Norman Westberg. La banda es notoria por sus experimentos en vocalización e instrumentación. Inicialmente su música era conocida por su brutalidad sónica y letras misantrópicas. Vamos a cerrar nuestro breve monográfico sobre New Wave con Sonic Youth, quien surgió de la escena experimental de arte y música New Wave en Nueva York antes de convertirse en una banda de rock más convencional y en un miembro destacado de la escena del noise rock. Sonic Youth ha sido elogiado por haber redefinido lo que la guitarra de rock podría hacer, utilizando una amplia variedad de escordatura afinaciones de guitarra poco ortodoxas y guitarras preparadas con objetos como baquetas y destornilladores para alterar el timbre de los instrumentos La banda se considera una influencia fundamental en los movimientos alternativos e indie Después de obtener un gran seguimiento subterráneo y elogios críticos a través de lanzamientos con SST Records a finales de los años 80 la banda experimentó Un éxito comercial durante las décadas de 1990 y 2000, después de firmar con el sello DGC en 1990 y encabezar el festival Lola Lollapalooza de 1995. Vamos a escuchar a continuación algunos de nuestros temas favoritos de Sonic Youth junto a otros más desconocidos. En las locuciones estuvieron Rosina y Elena, y en la selección musical y edición César. Hasta el próximo programa.